oye torre yo soy acurí otro miércoles más os do la bienvenida alaffin el programa de esta emisora de ber rosario Ratia, aquí en el díaal 10.8 estáis sintonizados o sintonizadas a este programa el desafine dedicado a la música rock no convencional os quiero recordar que me podéis escuchar todos los miércoles en directo a partir de las nueve de la tarde hasta las 11 y los fines de semana tanto sábado como el domingo a partir de las 2 de la tarde hasta las tres de la tarde una hora y media de música cada semana Eh, recordaros también que podéis escuchar este programa en directo en streaming, es decir, de la página web o al día siguiente de haberse, de haberse emitido en directo, colgado en la misma web, en la página www.eguzkiplaza.net. Esta semana os voy a proponer un programa... Por así decirlo, algo particular Es decir, va a ser un programa dedicado Centrado completamente en un único estilo musical Y el estilo musical concretamente Va a ser la música Dark Mejor conocida en castellano Como música siniestra esta música que se desarrolla en los últimos años, a finales de los años 70 Que se desarrolla directamente de lo que era la música punk principalmente del Reino Unido De finales de los años 70, aunque no solo del Reino Unido, evidentemente también de los Estados Unidos de América Porque pocos ejemplos hay, cuanto menos de punk clásico que salgan de la línea británica O de la línea de Estados Unidos a finales de los años 70 Los demás países y estados empeza empezaron, digamos a principios de los años 80 y casi paralelamente al desarrollo de la música punk se desarrolla la música la música dark la música siniestra es un poco la misma el mismo estilo musical solo que se, se utiliza mucho más uh, delays reverberaciones acordes arrastrados y las letras no son tan contundentes a nivel uh, político sino más contundente a nivel emotivo depresivo negativístico negativista Y el grupo con el que vamos a empezar Este programa dedicado a clásicos Esta vez, esta semana aquí en el desafío va a, Os va a proponer solo clásicos de la música dark De la música siniestra Es uno de los grupos más emblemáticos Ellos son los Bauhaus, grupo que se forma En la ciudad de Northampton En, eh, en Inglaterra Se formaron en el año 1978 Y a pesar de que grabaron solo 5 LPs antes de, antes de disolverse en el año 84 Ha sido uno de los grupos de música dark De música siniestra que más legado ha dejado al a lo largo de la historia de este estilo musical un sonido muy muy minimalístico con fuertes reverberaciones y pues ahora mismo los vais a escuchar os quiero proponer lo que es uno de los singles más importantes de su discografía se llama in the perdón, se llama dark entries eh, oscuras entradas Y es un single que es la primer, la canción de apertura de su primer LP que se llama In the Flat Field del año 1980 grabado con la 4AD y además eh, apareció como single en un maxi de 12 pulgadas a 45 revoluciones mmm, en el mismo año con otras eh, con otras tres canciones pues aquí lo tenéis es uno de los temas más importantes como se está diciendo la música dark y estos son los Bauhaus. dark entries de los uh, Bauhaus y seguimos con el programa, seguimos con el programa con otro grupo histórico de la, de la música dark como todos los grupos que os voy a poner esta semana. Ellos uh, ellos son los Sister of Mercy, que es un grupo que se que empezó a tocar pocos años después, dos años después de estos Bauhaus. Empiezan en el año 1980 como formándose como un dúo compuesto por el, el guitarrista Gary marx y el cantante Andrew Eldrick y graban sus primeros 7 pulgadas, sus primeros singles con una base rítmica de bajo y batería hecha por una drum machine. Luego al cabo de, de un año y medio aproximadamente reclutan a otro guitarrista y a un baterista y graban hasta el año 1985 varios 7 y 12 pulgadas maxi varios singles que les, dan, les abren un hueco en el underground británico y del norte de Europa que les da la posibilidad de grabar en el año 85 su primer LP que se llama First and Last and Always que significa primero y último y siempre es un, el disco fue, cosechó muchísimo éxito de venta un éxito de venta inesperado dentro del ámbito de la música dark y a pesar del exitazo que, que tuvieron el grupo, tres de los componentes del grupo, de los cuatro componentes del grupo decidieron dejarlo. De repente, así, y solo se quedó el cantante Andrew Eldridge, que no tuvo menos remedio, evidentemente, que reclutar por lo menos a otra persona. Y reclutó a Patricia Morrison, que era la bajista de los Gang Club, un grupo de música mucho más mmm, rock and roll mmm, rock and roll garajero. Pues entró ella y tocando el bajo, tocando la guitarra y también haciendo algunos coros, pues el grupo se mantuvo como dúo y grabaron otros dos discos de, de muy alto éxito en el año 1987 y 90 hasta que el grupo pues no se disolvió, pero siguieron dando solo conciertos durante otros 15 años, hasta el año 2005 aproximadamente, pero sin grabar ningún disco y más o menos siempre con la misma formación, o sea, él y, la, y Patricia Morrison. Os he escogido dos canciones para la para el evento Akin al desafine. Eh la primera es una canción que se llama After Hours, no es nada famosa, es un tema de los del año 1983 cuando ya eran un cuarteto, pero hacían una música mucho más dark estilo estilo finales de los años 70 vamos a escuchar primero esta canción y luego os hablaré de la segunda es un es un single que apareció en 17 en perdón, en 12 pulgadas es decir es un maxi de 45 revoluciones 7 minutos y medio de duración y es eh, muy muy siniestro y muy profundo aquí los tenéis estos son los sisters of mercy <risa> Pero que muy minimalista, la verdad que sí. Estos eran los Sisters of Mercy... Con este con este tema muy muy muy depresivo after hours del año 1983 y ahora vamos a escuchar otra canción de los sisters of mercy pero no tiene nada que ver con lo que acabamos de escuchar como se estaba diciendo mmm, tuvieron dos fases dos épocas la primera con eh, la primera tocando la música muy dark como esta y luego um, cuando grabaron su primer lp o sea sus sus tres LPs, están grabados con un sonido mucho más new wave mucho más eh, con unas influencias diría yo incluso Pop Beat Y concretamente con ese sonido les vamos a escuchar Y como se había dicho anteriormente Cuando el cantante se encontró Que los otros tres miembros del grupo Les habían dejado en el, en el año 1985 Pues reclutó a la bajista a la bajista de los Gang Club patricia morrison y con ella, con ella grabó otros dos discos en el año 1987 y 90 y concretamente vamos a escuchar un disco de esta fase con patricia morrison eh, la canción se llama disco corrosion esta corrosión y es un tema de muy largo de unos 10z minutos de duración aproximadamente que se encuentra en el primer disco en el primer lp del 87 hecho solo con ella que se llama Floodland land es un uh, disco que um, que que que cosecha mucho éxito a nivel mucho éxito a nivel de ventas y es mucho más suave de lo que acabamos de escuchar. Pues este, este es el sonido modernizado de los Sisters of Mercy que dicho aparte significa las hermanas de la misericordia. Aquí los tenéis Esta era Discorrosion de los Sisters of Mercy, es la canción del año 1987, un temazo. Creo que nunca en este programa aquí en el, el Desafina, en Barrio Sariratia, os he propuesto una canción, la verdad, con un sonido tan new wave, tan ochentero. Pero uno de todo tiene que haber y siempre hay una primera vez. Y vamos a seguir con el programa dedicado a la música dark o música siniestra, como se prefiera llamar con otro de los clásicos de este de este estilo musical. Ellos son los uh, Joy Division, que es un uh, grupo un grupo de esperanza, un grupo que se desarrolla del sonido británico, del punk británico, pero que con la participación muy influyente de su productor Martin Hennett cambiaron su sonido, que ya de por sí era un punk bastante siniestro, a una música totalmente, totalmente dark. Os quiero decir que Martin Hannett que produjo su primer disco Unknown Pleasure, está reconocido como uno de los mejores productores del rock alternativo. Es un eh, pues eso, grabaron el disco A Unknown Place en el abril del año 1979 del que he extraído la canción que os quiero proponer ahora, que es la quinta del disco, se llama New Dawn Fates, que es decir, otro otro amanecer desaparece y obtuvo mucho mucho éxito de venta, un éxito de venta completamente inesperado por la misma por el mismo sello, la Factory Records que les llevó a tener muchas actuaciones tanto en el Reino Unido como en, eh, en muchos países nórdicos mm, grabaciones muy esporádicas, eso sí, pero muchas actuaciones que a pesar de su éxito nunca superaron los 1200 espectadores eh, Hay que decir que Ian Curtis, que era el, el cantante de este conjunto de los Joy Division eh, llegó a suicidarse al año siguiente, en el año, en el año 1980 los pocos pocos días antes de que empezaran su gira por los Estados Unidos de América. Mm, probablemente no aguantó la presión del... Eh, bueno, no sabemos realmente las causas del suicidio, esas son todas suposiciones, pero... Vamos, que le encontró su novia, su pareja sentimental, le encontró unos cuantos días antes de, de salir de gira para los Estados Unidos de América en eh, ahorcando con unas cuerdas de guitarra en el salón de su propia casa. Así que se interrumpió la gira, evidentemente no quedaba más remedio. En el año siguiente, en el año 1981 salió otro disco del eh, que se llama New Order Closer que es un disco que salió evidentemente post-mortem, con unas cuantas grabaciones que estaban pensadas para el segundo LP y unas cuantas canciones que sin embargo eran unos singles que no habían parecido en ningún LP. Os quiero proponer una, esta canción que os estaba diciendo, New new Down Fades, y luego les vamos a escuchar, pero en su versión más primordial. en uh, bueno Luego os hablaré de lo que vamos a escuchar a continuación. Aquí los tenéis, los Joy Division, con New Down Fades. sonido la verdad que muy oscuro estos eran los Joy division con new Downs Fa y como anécdota os quiero decir también que la batería estaba grabada en el en la azotea del, del estudio de grabación de la factory Records, esta fue una idea del productor martin hennet que tuvo la brillante idea pues para que la batería sonase con este con ese sonido tan particular que tenía de poner el baterista en, en el techo de así de que la claro, grabamos y os estaba diciendo antes que os que los Joy Division se desarrollaron del sonido más típicamente punk y concretamente antes de llamarse Joy Division se llamaban Warsaw. Eran los mismos componentes los mismos cuatro pero antes de la aparición en sus grabaciones del productor martinhelnet aquí el sonido podemos ya podemos ya vislumbrar lo que vino después con unas con un, con un sonido bastante siniestro pero sí que lo que vamos a escuchar ahora es mucho más punk de lo que de lo que acabamos de escuchar con new face uh, con you down face esta canción se llama living in the ice age viviendo en la edad del hielo Y os quiero decir que los Warsaw mmm, no grabaron ningún LP, básicamente solo grabaron eh, algunos singles que no vieron la luz en ningún LP hasta el año 1994, muchos años después de la grabación, casi unos 17 años después, que se pusieron todos en un eh, homónimo LP Warsaw, y además se editaron en vinilo con algunas grabaciones de, en directo de un concierto que hicieron... Eh, que hicieron en la, en la misma Factory records aquí los tenéis son los living in the ice pues bueno, son los borsaw con living in the ice age Un sonido mucho más primitivo, esto de los Warsaw, en comparación con el uh, sonido posterior que tendrían con, uh, con los Joy Division. Y seguimos con el programa El Desafine, aquí en Berzer radio sintonizados o sintonizadas en el dial 100.8. Eh, la canción que os quiero proponer a continuación es de un grupo de otros de los muchos clásicos de la música dark o música siniestra, como se quiera llamar. Ellos son los Christian Death, que es un grupo esta vez de Estados Unidos de América. Este grupo rompió esquemas en los años 80 por sus abiertas confrontaciones contra religiones, contra todo tipo de creencia, creencias dogmáticas y moralidades convencionalísticas. Tienen una discografía tan larga, además, os quiero decir que no bastaría un año de programas dedicados solo a ellos para abarcarla toda. Y así que, como sabía realmente que poneros, os he decidido por optar por un clásico de su discografía que se, llama, que se llama Romeos Distress, incluido, es un single incluido en el primer LP de estudio del año 1982, que se llaman Only Theater of Pain, solamente un teatro de dolor. Es un todo un clásico que seguramente, si conocéis este estilo musical, la música dark, ya os sonará, por supuesto, porque, vamos, es un clásico de todos los recopilatorios del estilo. Aquí los tenéis, los Christian Death. los Christian death vamos a pasar ahora a los suxi and the Banshees este este conjunto los su liderados and the benches liderados por la cantante suxi suux es un grupo que se forma que se forma en el año 1976 informado montado por la misma cantante líder del grupo y es uno de los más longevos de la música dark, de arte la música siniestra que han evolucionado del punk más abrasivo y duro de los años a finales de los años 70 a la lentitud, a la lentitud, gothic dark más sofisticada del, de los años 80 y en los años 90. En el 76 se forman, y os quiero decir además como pequeña anécdota, que cuando se formaron en este año... El eh, baterista de la primera formación era tal John Simon Ritchie, pero mejor conocido con el nombre de Sid Vicious, que tocó la batería en, eh, con los Yuxi and Benchies en, en el primer año. Tocó además con ellos en el eh, Punk Festival of London llamado 100 Hundred Club. ...con mi tocando una versión famosísima del, de 20 minutos de duración de The Lord's Player... ...y poco después de ese concierto decidió dejar de ser el baterista de los Sixty and the Banshees... ...y convertirse como convertirse a bajista de los Sex Pistols. Os quiero proponer dos canciones. La primera, que os vais a escuchar ahora es extraída, es su disco más punk... ...que es el primer disco, que se llama The Scream, el grito grabado, en el año 1978... La canción es una versión de los Beatles, se llama Helter Skelter, y es una canción que en el disco de los Beatles aparece en el doble LP White Album, que es el disco más peculiar, más psicodélico, más progresivo de los Beatles. Y la canción además, en la discografía de los Beatles, es como una... Un pequeño, mmm, vamos, es una canción muy particular, puesto que es la canción que más se acerca al sonido duro de los, del rock duro de los años 60, tipo, típico de los Rolling Stones u otros grupos más pesados que los mismos Beatles en la misma época. Esta versión no tiene nada que ver con, el, con la versión original del cuarteto de Liverpool, está completamente cambiada, lo único que se puede apreciar iguales son las letras, os lo puedo asegurar. Aquí los tenéis, los Six and the Banshees con Helter Skelter. Mm-hmm. este cierre tan drástico, esta era la versión de los Suxy and the Banshees de este clásico de los Beatles, Helter Skelter, y hemos, acabamos de escuchar una canción extraída de su primer disco de estudio, del disco de Scream, como os dije al principio, y ahora vamos a escuchar una canción sin embargo extraída de su tercer disco de estudio, el disco se llama Kaleidoscope y tiene una, un poco una historia particular. En este, después del segundo disco, Joint Hands, el guitarrista John McKay y el baterista Kenny Morins eh, se despidieron de los Six and the Banshees dejando a la cantante Suxy y al bajista Stim Severin como un dúo y no les quedaba más remedio evidentemente que a soldar a otros músicos. Y soldaron al antiguo baterista de los Budgie, un grupo de música hard rock muy potente de los años 70, eh, Slits, y al antiguo guitarrista de los Sex Pistols, Steve Johnson, y además a otro guitarrista, John McRaw, que procedía de los de los magazines, magazine que so, toca solo algunas canciones en este disco, Kaleidoscope. El disco triunfó a nivel discográfico, mm, tuvo muchísimo, cosechó muchísimo éxito, llegó a vender casi medio millón de copias en un año, Y el grupo pues evidentemente se muy para adelante, eso sí, la, el sonido que tienen aquí es completamente distinto de lo que acabamos de escuchar Es pues un sonido se acerca mucho más a lo que harían en los años, en, en, en toda la década de los 80 Un sonido ma, mucho más new wave con toques de música beat y música pop, mucho menos eh, desarrollado en las raíces de la música punk Estos son los six and the Banshees con, con la canción Red Light, luz roja Red Light de los Siouxi And the Banshees Y seguimos con el programa En el Berrocererate estáis sintonizados O sintonizadas en el dial 100.8 Escuchando el programa El Desafina El programa de esta emisora de Berrocererate Dedicado a la música rock uh, No convencional Vamos a seguir el programa con otro Grupo histórico de la música dark De la música siniestra Ellos son los Cure, la cura Traducido del, del inglés que es un grupo liderado por el cantante Robert Smith. El grupo además que de la música dark que más eh, millones de copias consiguió vender de sus discos dentro de este ámbito musical. Gracias también al fuerte matiz pop new wave que les hace bastante más digeribles, diría yo para los oídos menos acostumbrados a la fuerte negatividad de este estilo musical, la música dark, la música siniestra. La canción que os quiero proponer, bueno, os quiero poner dos canciones de este de este grupo seguidas. La primera, la que vais a escuchar a continuación, se llama e Forest, Una Foresta canción extraída de su tercer disco de estudio del año 1980, que se llama 17 Seconds 17 Segundos Este tercer disco de estudio es un, tal vez un poco el que realmente empieza con su discografía clásica, puesto que los dos discos anteriores Eh, se alejan bastante de lo que es el sonido más eh, típicamente de los Cure, puesto que era bastante más popero y digamos que, entre comillas dicho, daba menos, eh, daba menos, bastante menos en el clavo. Pues aquí los tenéis en el típico estilo de Cure con A Forest, versión de estudio además, no la versión del single, de una duración de unos 6 minutos aproximadamente. Bueno, perdonad, ha habido un pequeño problema técnico aquí en el estudio, de todas formas lo vamos a solucionar enseguida, enseguida vais a escuchar esta canción como se estaba diciendo de los, de los Cure a Forest extraída de la, la versión original del, del disco. forest de los de los cure y seguimos con otra canción de los Cure como se había dicho antes vamos a dos, vamos a escuchar dos canciones seguidas de este de este conjunto de este cuarteto la, segu, la siguiente se llama 100 hundred years 100 años y está incluida en el, en el quinto disco de estudio que se llama pornography Bastante se ha dicho sobre sobre este Llp algunos amantes de la música dark les consideran como el mejor disco de los, los cu otros no pues la verdad es que contiene algunos de los singles más importantes de este de este cuarteto de música siniestra como el que vamos a escuchar a continuación one hundred Years o también the Hanging Gardens o A Strange Day. Pero la verdad es que contiene, aparte de todos esos singles eh, excelentes, también bastantes canciones de rellenos que, que si no estuvieran o que si las canciones de relleno no fuesen de relleno, pues tal vez este disco habría considerarse como uno de los mejores discos de la música Dark en absoluto. De todas formas, sea como sea y sea cual mi, sea mi juicio, que esta es una consideración aparte. Aquí tenéis eh, otro temazo de la música Dark, también de los Cure, que se llama 100 Hundred Years. Esta era One Hundred Years de los Cure Y vamos acabando con el programa con la última canción la última canción es de un grupo que os he propuesto al principio del, pro del programa Vamos a empezar y acabar con el mismo grupo Ellos son los Bauhaus, así que no os vuelvo a presentar el grupo Pero sí que os vuelvo, os presento la canción, evidentemente Este tema, de casi 10 minutos de duración, se llama Bela Lugosi is dead Bela Lugosi ha muerto eh, Bela Lugosi era el actor era actor de origen eh, transilvan transilvano que en el año 1929 interpretó el papel que que vamos que le hizo pasar a la historia y el papel que luego interpretó en muchísimas otras películas, secuelas y en, y en teatro, que ha protagonizado prácticamente a lo largo de toda su vida hasta morirse en el año 1956, el papel de Drácula, tanto en el cine mudo como en el teatro como posteriormente en el cine con música y color les dedicaron una canción que se ha convertido en uno de, las, de los temas más clásicos de la música dark en absoluto. Este tema, grabado en el año 1978, es aparece como primer single de este conjunto de los Bauhaus, teniendo en la primera cara era un disco de 12 pulgadas, un disco amplio, un disco de 12 pulgadas pero a 45 revoluciones, lo que se denomina un disco maxi. Eh, teniendo esta canción Bella Lugos is Dead en la cara A y Boyz en, en la cara B que sin embargo era un tema de corta duración de unos tres minutos y medio aproximadamente Con esta canción de los Bauhaus, con este temazo de la música Dark, os dejo esta semana Os recuerdo que podéis escuchar este programa aquí en el Berserrat en el dial 100.8 en directo todos los miércoles a partir de las 9 y media de la noche hasta las 11 de la noche o los fines de semana, tanto sábado como domingo, a partir de las 2 hasta las 3 y media de la tarde. También lo podéis escuchar en streaming, en directo en internet o en la, en la página web colgado a partir del día siguiente de haberse emitido en directo en la página www.eguzkiplaza.net Y nada más, os dejo esperando que el programa dedicado a la música dark, a la música siniestra. Esta semana os haya gustado aquí en el desafíneo y os dejo con los Bauhaus y el tema Bella Lugosi is dead. Venga, hasta la semana que viene. Agur. is dead, the bats have left the bell tower, the victims have been bled, but the big lines, the black box, the love goose is dead. e <laughs> e my like gold dust brings mine down To levels in an underground Say a few words to the wind A soul that's left of winter's friend Reaching the snow in the days of the cold Casting a spell out of ice Now that you're gone The summer's too long and it seems like the end of my life. Be gone. Be gone. too long and it seems like the end of my life. Be trees of silver foam cast shadows soft in winter home. Swaying branches, breaking sound Lonely forest, trembling ground Masquerading leaves of blue Round circles round the morning dew Patterns understood by you Reaching out beyond and beyond